ポコポコポコポコポコポコしコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコポコ

Yo volveré a tenerte y mi corazón hoy se destroza porque tú te vas para siempre, y así muero yo.

もう一回。

¡Le podré olvidar!